Bueno, Ministra, eh, ¿qué pasó después de la reunión con la gente de Desarrollo Social? Eh, con la gente de... Con el chico... Sí, que... Bueno, sí. lo que hicimos fue, fue escuchar en la audiencia a las partes, digamos, uh -huh. el subsecretario de Trabajo nos convoca eh, el planteo del conflicto eh, por parte de la decisión eh, de, de, de la rescisión del contrato de, de uno de los trabajadores. Uh -huh. Así que bueno, escuchamos el planteo de, de ellos, escuché el planteo puntual de, de Maximiliano Corroinca, que es eh, el abogado, su, su, su defensa y su reclamo, uh -huh. y posterior a eso también eh, me pudieron entregar un informe eh, que han preparado de, de varias áreas, eh, que constituyen la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que ahí lo estoy llevando. Uh -huh. y, y bueno, lo que hemos acordado es eh, continuar en esta instancia de diálogo, trabajando algunas sugerencias que ellos hacen, eh, entendiendo que hay que mejorar eh, algunas cuestiones, no solo desde la falta de recursos, sino también otras que tienen que ver con las intervenciones. Y después, bueno, después cuando me toca eh, la palabra eh, y hacer la propuesta, eh, concretamente se le propone la continuidad eh, del trabajador dentro eh, del ámbito del, del Ministerio. Así que hemos acordado que eh, ellos aceptando esto, eh, acordamos que el día viernes próximo... Eh, vamos a seguir trabajando puntualmente, eh, ya en este caso, la situación especial de Maximiliano. ¿Dentro del ámbito en el mismo lugar o puede ser en otro? Eso lo vamos a trabajar el viernes que viene, uh -huh. con él puntualmente. Uh -huh. eh, yo estoy pensando en, en algunas propuestas eh, y en función de las necesidades que tenemos en el Ministerio, eh, lo vamos a charlar con él. ¿Y por qué el cambio de actitud? El cambio de actitud tiene que ver con que puntualmente... Eh, Hay una rescisión para trabajar en ese área, eh, entendiendo que, que no eh, se llevaban de acuerdo en los lineamientos de trabajo. Eh, así que, en ese sentido, esto fue escuchado. Y, y si es eh, la, la, la cuestión de quedar sin el empleo, esto estaría zanjado. Así que, bueno, ahora es eh, por ahí eh, tratar de acordar justamente eh, el espacio eh, de dónde seguir trabajando. Sí, justamente sí. a la situación, digo, porque eh, Bonino dijo que él no, no, no acataba las, las órdenes o las políticas, digamos, para decirlo de otra manera. Él como abogado hizo una denuncia que la ley obliga tanto a los ciudadanos como a una persona que trabaja en el Estado que si conoce una situación de vulnerabilidad tiene que hacerla. ¿A eso lo cuestiona por haber cumplido con ese deber? No, todo lo contrario. O sea. sí, pero lo mencionó en entrevistas, Bonino, por eso te lo digo. No, Bonino, lo que entiendo, eh, la verdad es que no leí todos los diarios uh -huh. ni todos los medios para eh, decirte esto, eh, pero lo que yo sí he hablado con el subsecretario, que tiene que ver con lineamientos de trabajo, con criterios frente a situaciones donde eh, bueno había disparidad y, y en ese sentido eh, hacía eh, inconveniente seguir trabajando juntos eh, en esa área. Eh, pero tiene que ver con eso, con, eh, no con no actuar frente a situaciones o pedirle no actuar frente a situaciones, porque eso sería... Eh, corrernos de nuestras responsabilidades como Estado y, y como funcionarios a cargo de un área de niñez eh, que tenemos eh, una clara función eh, que llevar adelante. Eh, así que eso no es así, tiene que ver con lineamientos internos de trabajo, de intervenciones, de situaciones donde le toca al Estado estar presente y, y no se ponían de acuerdo eh, o no se acataban los lineamientos que se daban de parte de la dirección, subdirección que tiene a cargo... Eh, La subsecretaría de ministro. La que su eficacia, digo. Pues en todo esto se mezcló que él es militante de derechos humanos, oh, wow. de Sionario germinal. ¿Tiene tuvo algo que ver la situación para esta rescisión de contrato? Y yo te hago una pregunta. Eh, digo, lo conocemos a Maximiliano Corroinca, que formaba parte de este movimiento eh, durante todo este tiempo. Eh, como diputada oportunamente tuve contacto cuando eh, Estuvimos trabajando en el texto de la ley de la cual compartió la autoría con, con Patricia Lavín eh, y, y nosotros conocíamos la participación de, de Corro Inca eh, en este movimiento, si hubiera sido así, ni siquiera hubiera sido parte de los profesionales que hoy conforman el staff de, de la dirección. Bien, gracias, gracias Fernanda.